Sí, la jubilación anticipada fue una política pública que se implementa en el año 2021 para personas que,、eh, estando desocupadas porque no habían podido reintegrarse a, al, al, al mercado laboral, este, contaban con los 30 años de aporte, pero le estaban faltando algunos años de edad. Para, para cumplir con los requisitos de la jubilación. Recordemos que la edad para las mujeres es 60 años, para los varones 65. Quienes ya tenían sus 30 años de aporte y tenían 5 años menos de la edad requerida, hasta 5 años menos de la edad requerida, se ir, iniciaba igual el trámite jubilatorio, esas personas cobraban el 80% o cobran el 80% de lo que les correspondería por jubilación. Que cumplan definitivamente la edad y ahí ya automáticamente pasan a cobrar el 100%. ¿Qué permite esto? Personas que no pueden volver a trabajar porque tienen una edad muy avanzada. No se pueden jubilar porque no les alcanza la edad. Bueno, hay un, hay un intermedio que es el cobro del 80% de la jubilación, por supuesto, con este, la aplicación también de、eh, tener la obra social, ese, ese beneficio extra que es tener la obra social de los jubilados y jubiladas, el PAMI. Este, y bueno, y después finalmente, cuando cumplan la edad, sí poder jubilarse con la totalidad de su haber. Bien, sabemos que、eh, más de, de 20.000 personas son alcanzadas justamente por este beneficio. Sí. Eh, nos había quedado esta situación: que personas que teniendo los 30 años de aporte por ahí le faltaba un poquito de edad o, les o, o, o habían estado desocupadas, pero en lugar de hacer al 30 de junio del de 2021, como exigía el requisito anterior, este, habían por ahí trabajado un poquito más y habían quedado 23 mil personas por fuera de este beneficio. Lo que se decidió ahora es ampliar tanto、eh, la cantidad de, de tiempo para iniciar esta jubilación. Esta prórroga de dos años y también el requisito que antes se exigía que fuera este, desocupado al 30 de junio del 2021, ahora se pasa al 30 de junio del 2023, es decir, que van a poder incorporarse más personas.、Eh, son personas, como decíamos recién, que ya tienen los 30 años de aporte, es decir, es muy poquito los que l e podría llegar a modificar este, su haber jubilatorio y siempre y cuando consiguieran un nuevo trabajo que ya de por sí era complicado por la edad. Eh, para quienes están justamente alcanzados por esta, esta medida, ¿cómo tienen que hacer?、Eh, no, simplemente sacan un turno,、eh, hay turnos específicos para jubilación anticipada, pero si no. Solamente sacar un turno para jubilación, se presentan con su DNI todas las certificaciones de servicio que tengan, porque si bien ANSES tiene una base de datos muy completa, todo lo que es anterior al año 94, que no existía ANSES, hay que chequearlo este, con, con los papeles, digamos, con las certificaciones en papel,、eh, y ahí se, se analizan si se cumplen los requisitos. Si cumple con todos los requisitos, es decir,、eh, la fecha en la cual,、eh, a partir de la cual se encuentra desocupado, los 30 años de aporte completo, esto no se e Puede complementar con moratoria, sí o sí tienen que estar los t r e i n t años a ya pagos.、Eh, bueno, se inicia como como, un, como una jubilación normal un expediente, se analiza, se liquida y de esa liquidación se le va a depositar el ochenta por ciento hasta que cumpla la edad. Bueno, muchísimas gracias, Evelyn,、eh, y como siempre, bueno, por explicarnos todo lo que tenemos que saber. No, gracias a ustedes. Este, los esperamos, a, a, aprovechamos esta oportunidad para decirles que esperamos a los jubilados y pensionados nuevamente mañana sábado. Este, vamos a estar haciendo una jornada de atención para créditos, que es una de las prestaciones que más、eh, demanda tiene, y para por ahí achicar un poquito este horizonte de, de turnos que se nos había ido un poco lejos, estamos volviendo a abrir los sábados. Saquen el turno, vengan mañana, es un día tranquilo. Este, exclusivamente atendemos créditos para jubilados y pensionados de 9 a 12 en la oficina de ANSES.